El Redando Las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. De 10 a 12 horas. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. La c a t a t e r v a La c a t a t e r v a La c a t a t e r v a La c a t a t e r v a La c a t a t e r v a La c t r a La Caterva. La t r v a a t e r v a La c e r v a La c a t e a La e r v a a e r v a La e r v a l Caterva. La t e r v a l e r v a La r l t e r v a La c t e v a La c a e a La Caterva. e r a La c e r a La c a v a c a t e r v e r v La c e r v a e r v a La c e r v e r v a La c a e r v a La c a r a l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 11 y 3 minutos continuamos con este enredando las mañanas a una mañana, bastante f r e s c a aquí en Jujuy. Este, está especial para jugar al fútbol, así que aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente del populoso barrio Agustín Tosco aquí s a b e s para qué está especial? Para qué? Para c o m e r s u locro. Sí, un locro bien calentito, ¿no? Especial para un locro, Bien <risa> pulsado. ¿Toma mano, h a c e locro a、eh, No sé, con la malaria que hay. Este... Está、no, recaro encima, ¿no? Sí. un locro, ¿verdad? Así que bueno, bueno, decía, m、si no, a n d a m o i no, si no podemos comer todo, terminar comiendo todos los brócolis de, de panchito.、Eh, no creo que、eh. quede ya. No, <risa> no.、Ah, ahí está, ahí está. Ahí hizo, hizo la sella, hizo la sella de、Ajá. caput. Así es, así que bueno, pasamos rápido nuestros contactos para toda la gente que si quiere comunicarlo puede hacer a través de nuestra página web, www.rnma.org, o si no también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro f e k e Red Nacional de Medios Alternativos, así que... Este, ya están mandando mensajes todos.、Eh, nosotros nos vamos aquí a la vecina provincia de Salta, ¿no? Exactamente, ahora vamos a Salta,、eh, más específicamente a, al Tabacal, eh, eh, San Isidro, bueno, y la, zona, y la zona que lo circunda, que es donde está el ingenio San Martín del Tabacal.、Eh, en, en otro,、eh, En otro dato que tampoco se le está dando mucha difusión, ¿no? Toda la lucha que están teniendo、eh, los trabajadores y trabajadoras del tabacal, ya sea la lucha salarial, como también la lucha frente a los despidos. Este, en este caso vamos a comunicarnos con Martín Olivera, secretario general del sindicato, porque se da la situación de que el tabacal Ha despedido a un, a un número de gente, y bueno, y ahora lo está, eh, porque, eh, un poco para contarle a, a, la audiencia, estos ingenios, tabacal, ledesma, son, eh, eh, además de tener el ingenio, la industria ahí, también son grandes terratenientes, y entonces se da la particularidad de que los pueblos están encerrados, digamos, por las tierras del ingenio, y hay casas, En, en, ambos ingenios que le pertenecen al ingenio y el ingenio,、eh, la da a un trabajador por, por el tiempo que, que dure el trabajo, digamos. Ha expulsado, ha echado,、eh, a estos trabajadores y ahora los quiere desalojar. Ahora les ha enviado la orden de desalojo de, de esas casas. Entonces, bueno, es una situación,、eh, complicada. Este. Y le, vamos a preguntarle a Martín Olivera, cómo se da esto en el marco de toda, de toda la lucha, ¿no? Así es, la verdad, es que es una situación bastante preocupante y una opresión terrible por estos grandes ingenios, ¿no? Que están sí, en el sí, norte. Sí. Porque te, te oprimen, digamos, en tu trabajo, este, salarios、Totalmente. mal pagos, horas, jornadas de trabajo de 12 horas. Además, son los dueños del pueblo, digamos. Nosotros tenemos el caso de los compañeros de Capoma. que viven en Libertador y que, por ser, no trabajan para el ingenio, pero por ser críticos con el ingenio, el ingenio hace fuerza y le cierra todas las, todas las, todas las puertas, no pueden conseguir trabajo en la zona, entonces realizan ese, este, ese, esa persecución, ¿no? Algo, que como digo, es visible en los distintos terratenientes, y en este caso se da en algo muy similar a lo que sea en Libertador, se da ya En, en, San Martín、eh, del Tabacal. Pero bueno, estamos en contacto ya con Martín Olivera, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Azúcar、eh, del Tabacal.、Eh, Martín, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día para vos, buen día para toda u audiencia y a g r a d e c i d o por el espacio que me brindan. Al contrario, al contrario, nos parecía muy importante poder difundir, eh, eh, en fin, las instancias de la lucha, ¿no? Eh, así que el tabacal ha despedido, ha despedido, eh, eh, compañeros y compañeras y ahora quiere, eh, eh, eh, eh, desalojarlos de las viviendas, ¿no? Sí, así es,、eh, no permite ingresen en las compañías terceristas y ahora, este, quiere desalojarlos. La verdad que es un grupo de entre 30 y 40 compañeros que, que bueno, r e c i e n hace muchos años ahí en tabacal, Y hoy, hoy están con este ataque, un ataque más de esa t empresa que bueno, que lo que quiere es oprimir, lo que quiere es eh, eh, que no haya lucha, porque también tenemos anunciado un paro para el día、eh, 6 y 7, que bueno, todo apunta a eso, a, a querer amedrentar y a, y a que no haya unidad para, para enfrentar, este, para llevar adelante un paro de esta, de esta, de esta magnitud en esta situación. Claro.、Eh, Martín, te quería preguntar justamente eso, digamos, ¿cómo se encuentra la situación? Este, digamos, ustedes están pudiendo,、eh, con alguna medida judicial, parar estos desalojos, ¿cómo es la situación? La verdad es que la justicia en ese sentido es bastante, bastante tibia. Por ahora, Lo que se va a hacer es justamente apuntar a la medida de fuerza, y una vez que esa medida de fuerza nos dé la oportunidad de sentarnos en una mesa de negociación, porque hasta ahora no hay negociación, todo es imposición, a todo lo que ellos plantean es,、eh, se hace o se hace, han impuesto un turno relevante en el cual b a j a en un 45% los sueldos, sin el aval. del sindicato y estafando al trabajador、eh, diciendo son acuerdos individuales, cosas que no existen, para eso hay un gremio con personalidad gremial, reconocido por el Ministerio de Trabajo de la Nación y bueno, se、eh, están haciendo las presentaciones con respecto a esos temas, pero, pero bueno, tenemos una justicia bastante tibia、claro. y que en ese sentido no, no es rápida la respuesta. Eh, Martín, y a, a todo esto, ya o sea, en lo general, ¿cómo continúa la lucha、eh, por, por paritarias? La verdad es que es difícil hablar de paritarias cuando no se puede entablar ningún tipo de, de negociación,、claro. ningún tipo de, de, de, de, de, de, de solución en todo lo que Tabacal quiere imponer y nada más.、Claro. Sabemos que, bueno, ha habido. Distintos casos de judicialización hacia distintos,、eh, secretarios generales de los sindicatos de aquí, de la, de la zona n o a n o Del, del, del bloque azucarero. h、eh, eh, a ¿ha habido alguna, de, por, por ejemplo, quisieron vaciar,、eh, dejar a Céfalo el sindicato en Ledesma, le iniciaron no sé cuántas causas, este, a, a, a, Cuenca, de allá de, de, de San Isidro, e、eh, ¿Ha habido、ah, algún, alguna de esas、eh, avanzadillas por parte, leguleyas por parte del de ingenio contra el sindicato? La verdad es que bueno, nosotros tenemos 11 denuncias de exclusión de tutela, tenemos otras 10 denuncias penales, así están los compañeros de San Isidro, los compañeros de la Esperanza, compañeros del Edema, es una metodología salvaje que están aplicando Que justamente apunta a que,、eh, no haya resistencia y que, bueno, puedan llevar adelante el ajuste brutal al bolsillo del trabajador. Pero vamos a dar batalla siempre porque estas estrategias, este, las estamos viendo en todo el país y la única forma es, este,、eh, salir a la calle, dar la, dar la lucha y, y, y, buscar, este, la unidad. Hola, este, Martín. Este, buenos días. Sí. Bueno, este, hablando con este tema, ¿no? Del desalojo, este, de las familias estas que están en los predios del a b a c a l este, yo quería saber, bueno, si, se, si hubo, algún previo aviso,、eh, si, si se le avisó, ¿no? O simplemente fue y se la, se l optaba por desalojar. Por, por ahora es solo una nota que seguramente es p r e v i o a la iniciación de un juicio、sí. para, para lograr tal objetivo. Porque son gente que hace muchos años vive ahí, y bueno, e、eh, s t o no es, no es casualidad ni es al aire. h、eh, a y una decisión de la empresa de este, eh, eh, oprimir, reprimir y desalojar a los trabajadores.、Uh -huh. eh, sobre eso, Martín, quería preguntarte, pues bueno, contábamos que, e、eh, en lo que conocemos de Libertador, ¿no? Compañeros, en este caso de Capoma, que son críticos respecto Eh, eh, al, al sindicato,、eh, al sindicato, perdón, a la empresa. Ellos no, no, no son trabajadores, así que no están en el sindicato. Pero de todas formas tiene tanto poder en la empresa que le cierran,、eh, puertas, digamos, en los comercios de la zona, o sea, no, no puede desarrollar su actividad. En el caso de estos trabajadores, vos comentabas que la empresa ni siquiera, e、eh, s t á permitiendo, en, permitiéndoles entrar a, a las tercerizadas. q u é que, ¿Qué dificultades pueden encontrarse ellos para、eh, conseguir trabajo,、eh, algún otro tipo de trabajo en el, en, en el pueblo? Y bueno, esa es la metodología de la empresa.、Eh, te quiere ahogar económicamente.、Eh, la verdad que esa es una metodología y a n q u i en la cual tratan de acallar o con represión o con denuncia o、eh, con un ahogamiento económico. Okay. Eh, esto es un plan sistemático de, de bajar los sueldos y, y es una fábrica de, de, de pobres. O sea, desde que está este gobierno, la cantidad de despedidos sigue en aumento.、Okay. Eh, no, es que, no es que este gobierno vino a mejorar. A ver, en un gobierno democrático, estos políticos que elegimos, que les pagamos un muy buen sueldo y que se tienen, y que tienen este, el poder de legislar, Tomar las decisiones de endeudarse por nosotros deberían, el verdadero objetivo es crear las condiciones morales y económicas para,、eh, la mejora de todo el pueblo. Entonces, esto no está pasando, estamos viendo, este, una barbarie, e、eh, c o n ó m i c a una barbarie social que cada vez, hoy, por ejemplo, los jubilados se debaten entre,、eh, comer y pagar los impuestos.、Okay. O comer, y pagar lo, los remedios. Y hay mucha gente、eh, desocupada que no come todos los días de la semana.、Sí. Entonces estamos viendo、eh, toda esta situación con los vecinos, en, en nuestras sociedades, en, en nuestras distintas sociedades, están matando a la industria nacional.、Sí. Entonces, este, no se avisora una mejora este, en, en lo que queda de este mandato. La verdad que es un desastre y que bueno,、eh, vuelvo a reiterar, hay que buscar la unidad y salir a, a, a dar batalla a todo esto. Claro. Bueno, Martín, digamos, a para ir finalizando, ¿no? Por un parte preguntarte, digamos, es, es como vos decías, ¿no? Son medidas que toma la empresa para intimar a los trabajadores. ¿Qué se puede percibir en las diferentes asambleas que tienen ustedes con los gremios, con los trabajadores? ¿Cuál es el ánimo de los trabajadores? La verdad que hay miedo, la verdad que hay confusión, la verdad que hay una situación、eh, lamentable porque también El trabajador, h、eh, a acusado todos estos ataques y la preocupación es generalizada. Así que, por eso es lo que yo reitero siempre: hay que buscar la unidad, hay que tratar de volver a, a construir la unidad y, y ahí está la fuerza, porque el trabajador, el reclamo del trabajador es fuerte cuando están unidos. Así es la situación. Eh, bueno, Martín, agradecemos muchísimo la entrevista.、Eh, desde, desde ya vamos a estar comunicándonos con vos el 6 y el 7 para ver cómo se desarrolla eh, eh, aquella actividad y, bueno, y poderle dar、eh, la, la difusión que se merece. Bueno, gracias a vos, gracias a todos los a u d i e n t e s y un saludo para todos. Un saludo, muchas gracias. Bien, ahí pasaba Martín Oliveira, el secretario general de la, de, del, Gremio de Azúcar de Allá del Tabacal, que nos comentaba, bueno, esta situación, esta opresión que están subiendo los, trabajadores, ¿no? Por un lado económico y por otro lado también, t e dejan sin trabajo y encima te dejan sin vivienda, la verdad que es una situación bastante preocupante. Es, entendible lo que decía Martín, hay una, me imagino, los trabajadores, una sensación de miedo, pero bueno, no, está,、eh, importante esto que decía Martín, apostar en la unidad, e que los trabajadores puedan salir adelante y bueno, vamos a estar acompañando este 6 y 7 en el paro que están realizando, ¿no? Ajá, y mira, justo el viernes 8 hacemos,、eh, nos t o c a e l enredando, así que、eh, ya tenemos programada, este, la entrevista. Así es, así que bueno, nosotros escuchamos un poco de música y ya continuamos con, este, nuestra próxima entrevista, ¿no? ¿Escuchamos música, Panchito? strength salah best you're pe e not n if i lo c vendrán。 los o h Machacando b r e s m su compás, por la noche de los hombres machacando su compás, q u é canción tendrá l azúcar, a que querrá el c a ñ a v e r á que la furia del machete en el hombre sea cesar. Que la furia del machete en el hombre se hace san. Con un filo de luz. Por el rayo de los surcos, la tormenta deforma. l La tormenta del jornal, el machete es mitad de este brazo de verdugo con que corto sin parar. De este brazo de verdugo con que corto sin parar. Machete en el hombre se hace sal. que la furia del machete en el hombre se hace, sal. los machetes vendrán.